Soy Vivi Cervera y este audio sobre Ho'oponopono ha sido creado para www.vivi s e r v e r a c o m El Ho'oponopono es uno de los métodos de autocuración más efectivos que existen, ya que se basa en el amor expresado por medio de tus palabras para llegar hasta el subconsciente, que es donde residen las memorias. Que obstaculizan los procesos vitales. Ho'oponopono fue impulsado por el Dr. Len, quien se basó en la filosofía hawaiana para sanar personas, memorias, espacios y situaciones. Para practicar Ho'oponopono no necesitas determinados estados de relajación, puedes pronunciar sus frases clave. En cualquier momento del día, aunque estés desarrollando alguna otra actividad. Con Ho'oponopono puedes eliminar de raíz tu dolor emocional o físico, simplemente reconociéndolo como un recuerdo y agradeciéndole que haya salido a la superficie para que pudieras sanarlo. Igualmente sucede cuando tienes conflictos con las personas a tu alrededor. Ya que para iniciar tu proceso de limpieza estableces en tu conciencia el punto común entre ellas y tú, para en esa forma pedirles perdón por ese difícil momento que les has ocasionado en el pasado, creando una misma conciencia universal. Es en esta forma como recuperas tu paz interior y tu equilibrio en relación Con los demás seres de la tierra. Ho'oponopono te libera de la trampa mental que significa hacer entender, convencer a alguien de que debe cambiar. Te libera de la ilusión que significa pretender modificar los comportamientos de los demás. Es la práctica interior e individual que limpia y transmuta las memorias del pasado. Que constantemente penetran tu mente, transformándolas en pura luz, de manera que llegue a ti la inspiración de la divinidad. Lo ideal es que tengas la disposición de practicar este audio las veces que sean necesarias, teniendo en cuenta que entre más lo hagas, más memorias de tu pasado sanarás, sin tener que revivir dolorosos recuerdos. Las frases de Ho'oponopono están dirigidas a la divinidad que hay en ti, al Dios Diosa que tú eres, y de igual manera a toda la humanidad con su historia de sufrimiento, que es quien eres tú. A continuación, escucharás las claves que te permiten, desde ya, acceder a tu historia personal de una manera tranquila. Y a su vez te permiten sentir más satisfacción y sentido de pertenencia con tu lugar en este planeta. Oración al Creador: Divino Creador, Padre, Madre, Hijo, todos en uno. Si yo, mi familia, mis parientes y antepasados, Ofendimos a tu familia, parientes y antepasados, en pensamientos, palabras, hechos y acciones, desde el inicio de nuestra creación hasta el presente, nosotros pedimos tu perdón. Deja que esto se limpie, purifique, libere y corte todas las memorias, bloqueos, energías y Y vibraciones negativas. Transmuta estas energías indeseables en pura luz, y así es. Para limpiar mi subconsciente de toda la carga emocional almacenada en él, digo una y otra vez durante mi día las palabras clave del Hoponopun: Lo siento, perdóname. Gracias. Te amo. Me declaro en paz con todas las personas de la tierra y con quienes tengo deudas pendientes. Lo siento, perdóname. Gracias, te amo. Libero a todos aquellos que. De quienes creí recibir daños y maltrato, porque simplemente me devuelven lo que yo les hice antes, en otra vida, en otro tiempo. Lo siento, perdóname. Gracias, te amo. Aunque me sea difícil perdonar a alguien, yo soy quien le pide perdón a ese alguien ahora. Por ese instante en su tiempo. Lo siento. Perdóname. Gracias. Te amo. Por este espacio sagrado que habito a diario y con el que no me siento a gusto. Lo siento. Perdóname. Gracias. Te amo. Por esa relación tan difícil de la que guardo solo malos recuerdos. Lo siento. Perdóname. Gracias. Te amo. Por lo que no me agrada de mi vida presente, de mi vida pasada, de mi trabajo o de mi entorno. Divinidad, limpia en mí lo que está contribuyendo con mi escasez. Lo siento. Perdóname. Gracias. Te amo. Si mi cuerpo físico experimenta ansiedad, preocupación, culpa, miedo, tristeza, nostalgia, dolor, digo: mis recuerdos los amo. Estoy agradecida por la oportunidad de liberarlos a ustedes y a mí. Lo siento, perdóname. Gracias, te amo. En este instante afirmo que te amo. Pienso en mi salud emocional y en la de todos mis seres amados. Te amo. Para mis necesidades y para aprender a esperar sin ansiedad, sin miedo, reconozco las memorias aquí. Lo siento, te amo. Mi contribución para la sanación de la tierra. Amada Madre Tierra, que eres quien yo soy. Si yo, mi familia, mis parientes y antepasados, te maltratamos con pensamientos, palabras, hechos y acciones desde el inicio de nuestra creación hasta el presente, yo pido tu perdón. Deja que esto se limpie, purifique, libere y corte todas las memorias, bloqueos, energías y vibraciones negativas. Transmuta estas energías indeseables en pura luz. Y así es. Para concluir, hago de tu conocimiento que este audio es mi aporte a tu salud emocional, que es la misma mía. Entonces sé muy bien que en la medida en que tú vayas sanando, lo haré yo también. Por eso mismo ahora te digo que lo siento. Por las memorias de dolor que comparto contigo. Te pido perdón por unir mi camino al tuyo para sanar. Te doy las gracias porque estás aquí para mí y te amo por ser quien eres. Comparte este audio para que se extienda la cadena de amor que desde ya comienza a despejar nuestros caminos. Hasta pronto.